Juan Pablo, muchas gracias. Bueno, continúa la manifestación artística y también política que está haciendo la Asamblea Autoconvocada frente a las instalaciones de Camusi sobre la avenida de Circunvalación aquí en la ciudad de Santa Rosa. Lo que han hecho hasta ahora es eh, comentar y leer un documento, que ahora en un ratito vamos a escuchar ese contenido, pero también manifestarse en contra de las políticas de Javier Milei, pero también este dijeron algo o manifestaron algo, en este caso Mickey Fiol como parte de la Asamblea, pero también referente del estacionador de Villa Germinal, que me parece que es eh, un poco la, la sensación que tienen todas las personas que están eh, padeciendo las políticas que está implementando el gobierno eh, libertario y tienen que ver con que están prendidos fuegos, por las decisiones que están tomando el, el gobierno de Javier Milley, prendidos fuegos de la calentura que tienen y están pidiendo que este gobierno dure lo menos posible. Por lo menos eso es lo que están diciendo desde la Asamblea Autoconvocada contra el ajuste de Javier Milley. Si le parece, escuchamos parte de lo que dijo frente a, este, a los medios de comunicación, eh, Mickey Fiol, hace unos minutos. y sí, bueno, con nuestro pequeño aporte de acá, de Santa Rosa. Y eso se frenó, y bueno, ahora está todo un poco más planchado, pero bueno, tenemos que activar porque seguimos con un presidente como Javier Milei, eh, que está tratando de llevarse de puesto todos los derechos eh, ganados y conquistados por los trabajadores y trabajadoras durante tantos años. Eh, Dentro de este marco, digamos, está planificado hace rato una intervención a Camusi eh, tratando de frenar y mostrando nuestro descontento por el 421% que pretende aumentar esta empresa distribuidora de gas, digamos. Eh, entonces, eh, el aumento que nos parece excesivo, sobre todo para en este momento eh, donde está aumentando todo. Bueno, ahora no vieron que se iba a dilatar un poco el tema del aumento, Eh, pero bueno, dilatar no sabemos qué, qué significa, digamos, para este gobierno. Así que bueno, eh, estamos acá, digamos, parte de este colectivo que es la Asamblea Autoconvocada contra el Ajuste. Eh, hay muchos compañeros y compañeras que no pudieron venir por temas laborales. Eh, pero bueno, somos los que somos y estamos poniéndole el cuerpo, eh, visibilizando nuestro descontento, nuestra bronca y las llamas que ven en la intervención tiene que ver con eso, con que estamos al horno por los ajustes, estamos al horno por la inflación, estamos al horno por las medidas que está tomando este gobierno, pero a su vez estamos prendidos fuegos por la calentura que tenemos con este gobierno y que queremos eh, que en definitiva eh, termine de una vez por todas eh, de hambrear al pueblo, eh, termine de... y que vaya por la verdadera casta. ¿Eh? Que vaya por sus amigos, que vaya por, la, por los Macri, que vaya por los Bulgeroni, que vaya por los Ledesma, eh, Laquier, que vayan por todos esos. Así que bueno, les paso a, a los compañeros. Bueno. Ahí escuchábamos, estamos prendidos fuegos de la calentura y estamos al horno son dos carteles que se repiten en esta intervención que se está haciendo frente a Camusi y parte del documento que se leyó que en un ratito lo van a compartir para todos los medios de comunicación, eh, una parte leyó Claudia Lupardo que es referenta del FIT o de la izquierda, pero también parte de la asamblea autoconvocada desde sus inicios, allá por diciembre de 2023, cuando se conoció el DNU y la posibilidad de mandar esta ley ómnibus al Congreso Nacional. Si les parece, escuchamos unos minutos de la lectura del documento que se va a conocer en un ratito en su totalidad. Este aumento del 421%, el 421 de Camusi. Eh, vamos a leer eh, algunas partes del, del documento. Documento en rechazo a los tarifazos. Desde la asamblea autoconvocada contra el ajuste de mi ley, hace semanas alertamos y rechazamos lo que se viene con los pedidos de aumentos en las tarifas de los servicios públicos, concretamente el, agua, eh, perdón, el gas y la luz. Es importante conocer cómo las boletas de gas están compuestas por varios ítems que se actualizan de distintas maneras. El que tiene mayor peso dentro de la factura, con el 40% del valor total, es el insumo mismo, el gas, que se comercializa en dólares. El costo del metro cúbico de gas en boca de pozo es información escamoteada por las empresas. En nuestro país, los principales productores son ipf Total, panamerica Energy, Tecpetrol, la petrolera del grupo Techin, Pampa Energía y la Compañía General de Combustibles. Los demás componentes de la factura son transporte, donde operan TGN y TGS, y distribución, en donde están Metrogas, Camusi y Natushi, junto a las otras distribuidoras, con un 24% del monto total de impuestos nacionales, provinciales y municipales, que representan aproximadamente el 25% de la boleta. Estos ítems, en los hechos, también han sido dolarizados. A la vez que se suprimen aceleradamente los subsidios La combinación es catastrófica para el poder adquisitivo de los sectores populares No viene mal recordar que el comienzo de este ciclo de despojo y saqueo Del patrimonio del pueblo argentino comenzó con la ley 23.696 de reforma del Estado Sancionada el 17 de agosto de 1989 por el Parlamento Y promulgada el día siguiente por el presidente Carlos Saúl Menem Gas del Estado fue una de las 55 empresas públicas privatizadas o concesionadas junto a ferrocarriles argentinos, agua y energía, entel, correos, obras sanitarias, subterráneos, etcétera Bueno, eh, escuchamos parte del documento que... que... Yo aquí frente a Camusi, hay otra parte que la terminó leyendo nuestra conocida Anaí, que es parte de Chacra Raíz, que se refirió básicamente al aumento indiscriminado de la garrafa de gas, la garrafa que se usa habitualmente en las casas donde no tienen gas natural, y también contra eso eh, están reclamando desde la asamblea, Porque ese aumento, que se, por supuesto que lo paga la familia, no lo paga este, ningún funcionario de alto rango, ni la casta, como dice el gobierno de Javier Milei, está impactando y mucho en las familias que antes este, necesitaban un porcentaje mínimo para comprar ese servicio o para adquirir ese servicio y que ahora tienen que contar con, por lo menos con entre 7.000 y 10.000 pesos para comprar una garrafa de 10 kilos. ...la 10 kilos... ...la asamblea autoconvocada después de esta intervención, van a analizar eh, la próxima actividad o la próxima intervención que hagan en algún otro lugar que tenga que ver con reclamos. Ayer estuvieron eh, frente a la CGT, reclama, eh, perdón, sí, frente a la UOCRA en realidad, ahí en la esquina de Rivadavia e Irigoyen, reclamando por los despidos en la empresa de Procrear. Otro dato a tener en cuenta eh, en este rato que estuvimos acá, le cuento con Pablo también a la audiencia, es que mucha gente se plegó a este reclamo, tocando bocina y, ale y alentando cada uno eh, a cada paso que hacían los, los vehículos como ustedes están escuchando en este momento de fondo como tocan bocina y también apoyan a este grupo de personas que están eh, manifestándose aquí frente a Camusi.